La Zona Cero Manuel Carvalho, sin picado concebido, decía Anda ya Sí, mira, estoy pensando en retomar mi si vocación el sacerdotal Sí Solo para poder darte la santa comunión Porque a veces pides un par de hostias <risa> a Leithor ¿Cómo cada vez, Siempre Sí, sí, la verdad que sí Sí, sí, me pasa como a ti Te vas a ganar un cuerpo de Cristo así si con toda <risa> la mano abierta <risa> Me pasa como a ti ¿El qué? ¿Eh? Que, que te marginan a no poder bailar porque te dan los cascos que no funcionan. Sí, no, no no, creo. Aquí no, el no, no, no, no, no, no, no. Que te mereces un, eso, una sata comunión. También Juan José Sánchez Toro se la parece ¿eh? No, yo no, yo no. ¿Que no? no, no. ¿Lo dirás tú? Claro, no, Juanjo se merece hacer gárgaras con la huevendita. Si <risa> Exactamente, el verbo. claro. Que no se la <risa> se parece de desde luego, dentro. es eh, Miguel Pedrero, que se merece algo mucho peor. Bueno, me has comentado antes de entrar Que estabas escribiendo un nuevo libro Sobre coaching y pensamiento positivo ¿No? Eh, sí. no eh, eh, do, do, ¿Dónde está la <risas> ¿Auguro, auguro un gran éxito ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la relación entre el coaching y el pensamiento positivo? Porque el coaching... Lo que nos dice es que Eres un fracasado, siéntete un fracasado Y utiliza herramientas Para moverte dentro del fracaso Al que yo, el rico, el millonario El que está arriba te dice que eres un fracasado Ahora mismo se están pegando Los editores por, por llamarte Por no, conseguirte el número de teléfono pero, Para que escribas ¿qué va, qué va? ese libro sobre pero, el, el mundo eh, tiene que ser feliz Pero mira, hay un libro, una novela que se llama Un mundo feliz que cuenta bastante toda esta tontería <ríe> En la que estamos El título para el libro que acabas de comentar podría ser El gurú soy yo Quedaría sí, sí. genial. El gru, el, brú, el, brú, el brú. Bueno, Miguel, sí. Háblanos eh, de la guru de moda, maricondo. Kondo. Sí, ma ma sí Yo eh, te diría que dirigieras Mari Kondo, porque si no suena un poquito raro. <risa> bueno, Mari la Kondo. <risa> Eso. Bueno, pues eh, nuestra amiga Maricondo, la verdad es que no sé, pero se ha hecho multimillonaria, de eso no cabe duda. Es la autora de un bestseller, que yo estoy seguro que conoce muchos de nuestros oyentes, que se llama La magia del orden. Y gracias a ese éxito editorial, ahora ha saltado a la televisión. Eh, Netflix ha... Ha comprado un, una serie protagonizada por Maricondo. Es una especie de reality show. Ella lo que hace, pues, un poco hace un poco lo que explica en el libro. ¿no? Eh, llega a las casas de personas que. que tienen algún tipo de problema en su vida. y eso, según la tesis de Maricondo. Y llega ella para fastidiarle del todo. No, según la tesis de, de, de Maricondo, el desorden en tu vida tiene que ver con el desorden. En tu casa, ¿no? Es decir, esas personas que tienen demasiados objetos, que a lo mejor tienen papeles por todos lados... Demasiados... O sea, la gente que tiene vida, eso. De... De, de, sí, de, de, demasiados pudran, ¿no? libros, ¿no? Yo creo que es una descripción de todos los que estamos en esta mesa, una descripción habitual. Y, y ella lo que... ...lo que les explica es cómo deshacerse de esas cosas que, que no les sirven... ...y al final pues esta gente acaba viviendo pues con un librito... ...una toallita para secarse, un colchoncito <risa> en el suelo... ...una y, toallita la que quede revuelta... Y, y, es, ...y eso sí, un espacio muy, diáfona, sí. muy diáfano en su, en su casa para disfrutar... ...y poder caminar de un sitio a otro... O sea, es, ...es como, es, es como la, la chicote del Feng shui, ¿no? ...una cosa ...sí, así, sí, sí, más que, o menos, el, más o menos, sí... sí. ...el programa, vamos. Eh, un, Lo que, lo que... Solo hay una diferencia Que chicote hace cosas positivas Y piensa cosas positivas Y Maricondo nos sé, hace ver Que somos eh, tontos Y que eh, todo nos estorba no, Y además yo creo que demuestra Que todos pueden vivir sin nada Menos ella, que es la que se lleva el dinero eso, Exacto, ¿sí? claro eso, eso, Y que son muy eso, listos estos gurús bien. Pero así compra muchos pisos diáfanos, ¿no? <risa> claro Hombre, Para el, el, el planteamiento es que Deshacernos de aquellas cosas Que no necesitamos Y que en muchas ocasiones Eh, guardamos sin ninguna necesidad pues eso también repercute en nuestra vida en nuestra forma de encarar la existencia y, pero, ta y eh, también es eh, Maricondo no fomenta solamente tirar aquello que no usamos aquello que no nos sirve, sino tirar todo, Pero si es que lo porque a... en el fondo nos dice ella, esto no te sirve esto no vale, claro. esto no, no, eh, no tiene sentido, si es que... y al final eh, calzocillos de ¿eh, que te pongo? Hablas, pero si es que la crítica viene al, al final, pero primero Lo que trato es de explicar cuál es su filosofía, esa filosofía por la que se ha hecho multimillonaria porque ha vendido millones de libros, ¿no? Ya lo que dice Incluidos es que... los muebles que hace tirar, ¿no? Porque sí. tiene un outlet. Hay que tirarlo todo menos el dinero. El dinero no lo tiremos. Sí, sí, sí. O sea, su planteamiento es muy sencillo. Es decir, vamos a deshacernos de aquellas cosas que, que no necesitamos y que acumulamos por acumular y que eso... por los libros de Maricondo. en Maricondo. Bueno... Y eso repercutirá luego en nuestra, en nuestra existencia porque también nos desharemos de esas partes o de esos aspectos de nuestra vida que, que no nos convienen, incluso de esas amistades o conocidos que tampoco nos nos convienen. Se trata de poner tierra de por medio Madre mía. ante aquello que no necesitamos, sean cosas o sean personas. Esta es básicamente la filosofía de, de Marie Kondo, que también hay que decir que, que, que ese éxito se debe fundamentalmente A su figura, porque es una chica japonesa. Es mona. Muy mona. delgadita. Eh, con el. bueno, con el prototipo que los occidentales eh, pueden esperar. de una chica japonesa. Y pero, además. Pero un poco manga ¿o? Sí, y, a, y, ad, y además. Eh, los occidentales. también tenemos una concepción. de la cultura japonesa. que Que igualamos o que relacionamos con la disciplina, con la sobriedad, con el refinamiento. Y por otro lado, Japón es un país con una enorme calidad de vida. Eh, es un país, pues esa es la, la, la imagen que tenemos en Occidente, un país muy civilizado, donde hay una convivencia ordenada. Eh, ...social, en, entre los, los, los japoneses, es decir... Y, y que es, suelen vivir en sitios reducidos. Sí, claro, suelen vivir en sitios reducidos, es decir, que por un lado... ...lo que tenemos es una autora japonesa que, bueno, supongo que, que, que en Occidente... ...todos tenemos esa esa imagen de los japoneses, como digo, como gente ordenada... ...sobria, disciplinada y que también relacionamos con la cultura con la cultura japonesa, ¿no? y, es, y con la cultura oriental, sí. el saber, pero... Eh, y tenemos esa imagen, eso es absolutamente cierto, eh, lo que eh, existe otro Japón eh, eh, que, que viven y sufren decenas de millones de personas todos los días que no tienen en Japón para comer eh, y que tienen un sueldo de De basura en Japón, ¿eh? en el país más desarrollado del mundo. Hay que ver ¿eh? la película de Induzaku Koreda, un asunto de familia. Eso es en Japón. En Japón también se sufre. No, y muchos de ellos incluso tienen esa cultura de estar trabajando, trabajando y que tienen que llegar a las tantas de, de la noche. Y si llegan antes ya el honor y el fracaso familiar mm. es tremendo. Y las tremendo. pensiones. un problema también con las pensiones. Muchos pensionistas que no tienen, no le llega mm. para nada. Los ves por allí Y Y, recogiendo... y eso pasa solo en Japón. No, no, no, no. Pero digo, no. Pero en Japón quiero decir que sí que se nota mm. mucho. Quiero decir, es muy bien. Visible, personas mayores viviendo en un montón sí, de rincones sí, sí, sí, con sí. carritos y tal. Eso sí, sí. Pero hay una imagen de Japón eh, que es la imagen aparentemente bonita o hemos hecho bonito determinadas cosas y también está eso de la filosofía oriental que tiene que ver con todo lo contrario a la imagen que tenemos mm, de Javier. Pero, pero yo, yo creo que parte del éxito de su libro, aparte de lo que cuenta en el libro, que está claro que nos guste más o menos, ha impactado o ha interesado a millones de personas en todo el mundo, también es esa vinculación que, que, que, que tendemos a hacer los occidentales, Eh, con la autora ¿no? Pues si es japonesa, pues obviamente en ese libro pensamos, lo que estará trasladando es toda una serie de, de conocimientos propios de la cultura japonesa milenarios, ¿no? milenarios claro, un saber milenario claro, un saber milenario de disciplina, sobriedad en fin, este tipo de cosas, pues no <risa> no tiene nada que ver con esto y encima ve fantasmas no, no, no es tanto que vea fantasmas sino que en una reciente entrevista Mari Kondo ha contado que la revelación de su método ...le llegó después de una especie de crisis nerviosa. Sí. Es decir... ¿Y eso traducido significa? Pues... Vamos, lo, que, que, que le pasó algo. Que se volvió eh, Ella, loca. ella lo, lo, lo que cuenta es que en un determinado momento... ...a raíz de esta crisis nerviosa... ...pues sufrió una alteración de la percepción de la realidad... ...y perdió contacto con... ...con la realidad, con el mundo que la rodeaba... ...y simplemente se centró en las imágenes... ...que surgían en su psique... ...a esto le llamó una especie de crisis nerviosa... ...y lo explicó del siguiente modo... ...lo voy a leer textual porque no tiene desperdicio... A ver, a ver. Ella, ...ella dijo... ...estaba obsesionada... ...con todo lo que pudiera tirar a la basura... ...un día tuve una especie de crisis nerviosa... ...y me desmayé... ...estuve inconsciente durante dos horas... Pobre. ...cuando volví en mí... ...escuché una voz misteriosa... ...como un dios del orden... ...que me decía que viera mis cosas más de cerca. Y entonces me di cuenta de mi error. Me estaba fijando únicamente en las cosas que podía tirar... ...cuando lo que debía estar haciendo es encontrar qué cosas debía conservar. Y luego termina diciendo, identifica las cosas que te hacen feliz. Ese es el trabajo de ordenar. Es decir... Que su método no le llegó a raíz de un estudio de textos milenarios o de consultar a sabios orientales, sino como consecuencia de, esas, de esa crisis nerviosa en la que escuchó una voz que ella identificó como una especie o con una especie de dios del orden, ¿no? Bueno, a mí sí, a ver si, si a mí se me presenta algún tipo de dios de la literatura <risa> y también que... consigo ver generar un éxito. Sí, sí, sí, ponerme nervioso, a ver si... <risa> de, de todas formas, a ver, yo yo por lo que veo de, de esta mujer es que ella, al margen de que sea un conocimiento más o menos inspirado, improvisado, ¿no? pero ella, claro, toca con dos elementos o tres elementos que son claves ahora mismo en la, en la sociedad occidental. Y es que es esa asociación que se hace de la casa como el yo, y también que es uno de los pocos ámbitos donde podemos tener cierto control, porque una vez que salimos de la casa ya estamos en la sociedad del rendimiento, de la exigencia, sí. de la culpa, y entonces ahí nos movemos muy mal entonces, cuando tú estás ordenando la casa en algo, de alguna manera estás haciendo terapia sobre ti mismo porque estás ordenando tu yo, tu identidad sí. y luego otra cosa con la que trabaja trabajas, también algo que está muy de moda, que son los apegos, sí. el hecho de conseguir un poco la libertad a la vez, de, de, a, en el momento en que tú te estás desprendiendo de esos apegos, ¿no? de todas esas dependencias que de alguna manera, de alguna manera nos evitan ser quienes somos. Y claro, con eso, que es de lo que se basa casi toda la nueva era y la autoayuda, pues ella lo expresa de una forma muy sencilla que llega a todo el mundo y que realmente pasa de... Muchas veces la autoayuda es mental. Y aquí pasa algo muy práctico que tú puedes hacer en cualquier momento. O sea, mm. tienes el gimnasio en tu propia casa. Mm. Y Es un gimnasio para cambiarte tú mismo. Claro, eso es muy atractivo. Y, y la gente que está en un momento dado... Muy, un momento de vida muy duro, en crisis que muchas veces no sabes por dónde empezar a hacer porque eh, las cosas te desbordan, ahí empiezas a tener, a recuperar cierta sensación de control de tu vida. Mm. Y yo creo que ahí podría explicar un poco por qué está triunfando. Yo, yo estoy. Se sí. ha convertido en una gurú eh, claro, eh, sí. eh, claro. eh, que mezcla la vida, la sociedad, <risa> eh, las creencias, eh, porque las mete también. Eh, pero ese, se ha convertido. Oye, y tú, eh, te pasa, eh, Miguel, como a mí, y también a Juajo le pasa, que conocemos a una persona que. Tiene muchas virtudes, pero una de ellas el orden no es... Se llama Manuel Carballar. Sí. Como que no, yo lo tengo Pero bueno, una persona, todo una persona tampoco sí. un bueno. te pasa, es una persona. Pero pero sin embargo, oye, yo también le conozco. Sí. <risa> hombre, yo, pero, yo no creo hombre. que si no, Maricondo no, no, no, no, no entra en la, la, la, la se se casa, si sí. Manuel Carballar eh, eh, tiene otra crisis explosiva, eh, eh, pero esta puede ser la definitiva ya. Y sin embargo, es una de las personas más ordenadas que conozco en cuanto a <risa> sus sí. sentimientos, su forma de ser, en su personalidad, en su cabeza, no te preocupes, Manuel, yo tide la casa ordenada, ¿eh? igual, Manuel en la cabeza porque sé que está al final de la columna no tengo muy clara veces en qué sentido pero por eso no la pierdo no, a mí todas estas historias me demuestran que hay gente que tiene mucho tiempo libre sí, sí. Y no me sugieren nada más. A mí, a mí me, a mí, y, y una basura no muy grande. Es el pues, porque imagínate el tirar todo lo que no hace falta, ¿Ah, no? ¿no? Exactamente. A mí me gustaría saber que, vale, a lo mejor ha tenido mucho éxito en Occidente, sí. pero en su tierra, ¿cómo han recibido esto? Pues, pues, eh, pues sí, sí, yo. Creo pues que que me, me, me imagino mundo, que, que también, bien, pero a ver, la, la labor de, de, esta, de esta mujer es muy graciosa porque llega a las casas de las personas que aparentemente están infelices pero tienen la casa que quieren, están allí con sus cachivaches, sus cuadros sus libros, sus docenas de mesitas y tal, y acaban pues pues viviendo con, con, con una cama, con una mesa con un libro claro, y, pero es y, que... y yo no sé si eso los hace más felices, aparentemente están más felices en ese momento, pero yo creo que con el paso del tiempo acabarán echando de menos sus cuadros, sus figuritas, sus libros oh, hombre, claro, sillas, creo que sí evidentemente todos tenemos eh, Tenemos cosas que no nos hacen falta Claro que... Pero eh, las cosas, eh, los objetos eh, Lo material, los artefactos Los cachimaches Significan parte de nuestra vida Lo que hemos vivido, lo que hemos sentido Están asociados a experiencias eh, ¿Para qué vamos a desprendernos De eso que forma parte de lo que somos? Aunque seamos... Yo, yo, uh, a mí ¿qué? me pasa eso, yo, yo tengo mucho síndrome de diógenes Y guardo no, no, muchísimas cosas Y me autoengaño Porque, porque claro. sé que en el fondo me pasa lo que a ti Que son recuerdos que tiene y me llegan emociones de, de esos objetos que los tengo ahí guardados en el trastero y luego pero me busco la excusa de decir bueno, esto en algún momento me puede servir para algo claro, y pero como todo un el mundo, que sé que todo no, el que el no es verdad porque en el fondo lo que quiero es tenerlo ahí porque eso porque me evoca mil cosas que he vivido con ese con ese objeto y tengo los, orden, los primeros ordenadores que tuve, pero mil bien. cosas o sea, mm. y libros que sé que no voy a volver a leer en la vida, pero están ahí, están ahí. claro, bueno, yo, yo bueno, también todo, nunca puedes ¿ves? estar seguro <ríe> ¿tú <ríe> ¿tú nunca nunca puedes estar no, no, pero es verdad, yo No o nunca va a salir en la vida pero un día en la vida será importante ese libro sí, eh, o necesitas a, a, a, una consulta pues, en muchas ocasiones eh, cuando ven eh, mi casa ni que fuera especial pero ves eh, libros y todos estos libros todos miles de libros te los has leído y yo pues evidentemente que no Evidentemente, como nadie se los ha leído, pero, pero ahí los tienes. Forma parte de uno, forma parte de la personalidad, forma parte de lo que hemos vivido. Pero justo, o sea, eso demuestra por qué triunfa esta mujer, porque realmente lo, lo estamos diciendo, nuestra casa está llena de emociones y cuando estamos cambiando la casa, estamos cambiando nuestras emociones. Por claro. eso es un reflejo muy cercano a lo que nosotros somos o lo que queremos ser. Yo y no hay veces que hay que tomar claro. decisiones, no te digo para todo el mundo, que por cambiar el cuadro del salón o cambiar la decoración vayas a cambiar como persona para nada. Yo no, pero pero no. hay muchas veces que hay mucha gente que se está bloqueada, que es lo que te digo, que está debordada, que sabe que tiene un mundo de incertidumbres porque se ha quedado un paro, porque mm. no sabe por dónde salir, tal. Es decir, hay un montón de situaciones que escapan a tu control y tienes que empezar a sentir que tomas las riendas de algo claro, pues eso es, que sí. es lo que tienes sí. a sí. la eso, casa en ese entonces ahí es donde has, puedes empezar a elaborar algo y fortalecerte interiormente has a no, sí, no le, le ha, ha pasado no. si me dices que te has quedado en paro y te quieres desprender de las cosas que te sobran en Wallapop pues eso, <risa> eso ya lo veo como un recurso sí. no, pero pero también un, es un principio importante eh, cuando tienes mucho apego a esa casa incluso si es una casa familiar lo más fácil ya directamente en vez de tener los objetos es me cambio de casa claro. y empiezo de nuevas mm -hmm. con todo Mm, sí. No, a mí el consejo externa más externa, terrible que yo nebulosa. le he escuchado era algo así como que Eh, eh, solo tienes que tener los libros que te quepan en una estantería, que es la Eso sí es una atrocidad. Dice cosas terribles. Dice Solo yo saco libro que es la Biblia y le sobra. Yo recuerdo mis abuelos formaban parte de esa generación que solo tenía dos libros en su casa. La Biblia y la guía sí, telefónica. Y eran los dos únicos libros. No, no, es verdad. Y hay una generación pues que en la que no se fomentó ese amor o por lo que fuera pues no no, no había libros bueno. y yo cada vez que voy a casa de alguien y tengo un amigo muy amigo que el único libro que tiene es uno de cocina de Carlos Arguiñano porque le encanta la cocina y no tiene, y además presume de no haber leído sí, ningún sí, libro sí, sí, pues sí, seguro sí. que para para este amigo lo que dice esta tía es muy razonable, a mí me parece de lo más triste que hay, a mí no se me ocurre mejor amigo en la vida que los libros que sí. te y permiten viajar grande, y no, y no sobre toca, todo lo por lo vez. que significa no, no, es es que la persona, no me a los tuyos pero bueno, podemos la persona que, que tiene libros, eh, en esa persona por lo menos se eh, puede saber eh, una serie de cosas eh, sobre esa persona sobre ese individuo, sobre su forma de ser su personalidad eh, no hace falta que a, te sirvan para viajar, para imaginar, no sirven para que esa persona tiene una serie de valores eh, mucho más cristianos que, que tambores, los que historias cristianos no toca tambores pero yo creo que los libros son el mejor invento de la civilización desde luego te permiten Eh, aprender muchas cosas Te permiten conocer lugares Te permiten conocerte a ti mismo Te permiten encontrar consuelo Te permiten encontrar valor para Incluido los libros de esta señora O sea que sí. ya, por ejemplo, en el caso Alguien de... que Mira, esta semana Hace unos días Sale la noticia Que a mí me parecía una fake news De hecho, me, me cuesta creerla De que en Polonia Un grupo de sacerdotes Se habían puesto a quemar libros De Harry Potter De Gurdjieff sí. De ocultismo mm. De esoterismo Que quemar libros o sea, a mí no se me ocurre una cosa más terrorífica y, y alguien decía que lo más triste de la historia es que estamos condenados a repetirla ¿no? a pesar de que esto ha ocurrido en otros momentos paradigmáticos de la historia que tenemos como referente de lo que no se debería volver a hacer que una serie de sacerdotes, de ministros de la iglesia, de representantes de Cristo, se dediquen además en las fechas cercanas a, a, la, a la Semana Santa a quemar libros ...de Harry Potter, por favor... ...porque consideran que introducen... Sí, son ...a los niños lindos. en la brujería... ...bueno, es que... No, pero por en yo, yo quería en puntualizar ...que en el caso de las mujeres... ...que siempre han tenido muchísima dificultad... Eh, ...a la hora eso, de formarse... Lo que pasó? Que ...eso se leyeron a la maricondo esta... De lo que se desprendieron es del cerebro... ...bueno, pues, pues no, seguramente... ...pero pero que durante siglos han tenido muchísima dificultad... ...para, para coger y académicamente formarse... ...pues la única opción que tenían... ...era a través de los libros... ...era cuando realmente ellas podían conocer muchísimas materias muchísima, muchísimas disciplinas y era la única oportunidad que tenía o sea que si hubiesen seguido la filosofía de esta mujer pues serían ahora mismo unas analfabetas constantes vamos que mi recomendación es que se pase un día por la casa de Manuel Carvallal e <risa> <y risa> intente poner en práctica sus métodos con Manuel mira, a, a, y es y verdad mente, mente. A ver, si, a ver, si queremos mira, acabar con la gurú del siglo XXI que es maricondo y si queremos acabar con ella por favor atienda a Manuel y métete <risa> sí, en su sí, casa sí. y jorobate y si no, hay un grupo de un programa en Inglaterra que se dedican a ir a las casas y a toda la gente que tiene montoneras de, de basura en plan diógenes, oh. se las dejan limpias, niqueladas y encima ah, verdad, no cobran es nada. Es o sea, que esto ya está inventado. Lo he visto en algún canal de este. Hombre, esto, claro. Pues, sí, sí. Marie Kondo, la gurú del siglo XXI, la gurú a la que todo el mundo sigue, comenzó todas sus vivencias y todas las cosas que hizo, a partir de que escuchar esa voz de un dios del orden que le hablaba, y bueno, todos eh, le creyeron, bueno, no sé si le creyeron o no, pero vendió muchísimos libros, se hizo muy rica, muy millonaria, y... Yo, pero... yo espero todavía esa voz en mi mente del dios de la literatura, a ver si consigo un perseguir alguna vez en mi vida y por ejemplo si te pones la Santa Cofia también lo conseguirás eh, pero sobre la Santa Cofia hablaremos eh, ahora después eh, en la tertulia zona cero, en la Rosa de los Ventos ahora en Onda Cero, tiempo para las noticias y la actualidad En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Avanza el día, avanza la noche, en la rosa de los vientos, en la sintonía de Onda Cero, final de Semana Santa, comienzo de la verdad, bueno, pues comienzo del día a día. Eh, menos en algunos sitios, eh, que todavía mañana es festivo. Y aquí en la tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, que nos ha contado en este primer tramo quién es eh, y cómo piensa la nueva gurú, la gurú del orden, la gurú del siglo XXI, la japonesa Marik. Espacio, Kondo. <risa> Y hemos hablado de cosas, eh, nos hemos reído, nos hemos echado las manos a la cabeza, he dicho alguna cosa que sobraba y luego pues, eh, hemos hablado también eh, de otros asuntos. Manuel Carvellal nos ha contado, ha hablado de su orden vital en su domicilio y ahora nos va a hablar Juan Sánchez Oro de la Santa Cofia. Sí. Ya no se va a hablar de la sábana santa, ya no se va a hablar del santo sudario, ya no se va a hablar de la santa cruz, sino de la santa cofia. ¿Qué es eso? Yo en estos días tan señalados me gusta siempre traerte alguna información que esté relacionada con la sábana santa, de que ese sí. santo además de tu devoción. y Porque la alternativa era traerte una torrija, digo, pero bueno. No, traerme, la la verdad es que la torrija la te he preparada porque, para que le endulce el ánimo. Claro. Pero es que no, ¿se resiste a tomarla? Sí. Y me he encontrado con esta, que es una reliquia muy, muy poco conocida, Eh, sin embargo, tiene una larga tradición y ha sido muy venerada en Francia. Se llama efectivamente la, la Santa Cofia o el Santo Tocado de, de Jesús y que era, bueno, pues el, una especie de gorro que se supone que llevaba en la cabeza cuando le bajaron de la cruz. Se venera en la Catedral de Cahors. a mí me interesa saber quién coño se lo puso para subir a la cruz. <risa> no, no, no. <risa> Esto era. Es, es, vamos, según dice la, la tradición, la idea es que cuando descienden a Jesús, para que no se le quede la mandíbula abierta ni la lengua fuera, pues entonces se le coloca un gorro, ¿no? que le ata por, por la parte de abajo ah, por pero, la bardilla. o sea, que era ya después, era después y lo que se puso el, después de bajarlo descen, de la cruz yo pensaba que era algo que tenía puesto y que se recogió una vez debajo no, no, no, no se supone que después, bueno, así es como lo justifican, el, este gorro sí, una forma de amortajarle más o menos claro, entonces, eh, este es un paño que, que está formado por ocho capas de gasa cosidas juntas eh, la idea es que eso, como os comento ¿no? pues sirviera para cubrir eh, las orejas y las mejillas, se abrocha por debajo de la barbilla y va deja y deja lo que se ha descubierto todo el rostro. En el interior hay unas manchas de sangre, que es lo que ha hecho ya que algunos expertos las hayan tratado de poner en relación con las manchas de sangre que hay en la en el rostro del Santo Sudario de Turín. Y hay donde hay algunas voces que dicen que efectivamente hay una son compatibles, que realmente parece que coinciden y que a lo mejor estaríamos dentro pues de un elemento más que se añadiría a los múltiples elementos de tela ...que hay en torno a cómo fue amortajado... ...tenía un muy grande Jesús... <risa> ...enorme, sí... ...entonces claro, ¿cómo tratan de justificar a través de, de los evangelios... ...la presencia de esta Santa Cofia? ...que además ha permanecido 900 años en esta catedral... ...según la tradición... ...y estuvo siendo venerada hasta el siglo XIX... ...pero luego ya a partir del siglo XIX... Eh, ...bueno, hasta el, hay alguna referencia de procesión... ...creo que en los años 40 y tal... Pero bueno, finalmente ya se, se olvidó... ...y ahora que se cumple el aniversario de la catedral pues la vuelven a, a sacar ¿no? y además está bastante contento el alcalde porque cree que también puede ser un reclamo turístico entonces bueno, no se sabe si la la veneración o esta exhibición al público se va a mantener más en el tiempo, de momento va a haber una procesión el próximo día 27 de abril para, bueno, para eh, venerarla ante todos los fieles pero ya decimos no sabemos luego qué va a pasar porque antiguamente sí que tenía incluso una capilla propia ¿no? o sea que era un objeto que como digo ha estado durante mucho tiempo venerado bueno hay una noticia también que me he encontrado no sé si será verdad dicen que incluso estuvo Sampolión El egiptólogo estuvo revisando la tela y a su juicio decía que podía ser, era un tipo de lino egipcio, y que, bajo su punto de vista, podría ser de, de época de principios del cristianismo. ¿eh? Recordamos que es el que descubrió la piedra roseta, vamos, claro o sea, el que, que por lo menos descifró. Exactamente, el que consigue ya descifrar todo el tema de los de los jeroglíficos. Entonces, como os decía es, ¿en qué se fundamentan? Para ver si realmente dentro de las fuentes bíblicas aparece este gorro, este tocado de, de Jesús. Y bueno, la verdad es que lo, la única información que yo he encontrado son unos versículos que están en Juan 20, del 5 al siete, y que son... Cuando Simón Pedro entra en el sepulcro y dice el evangelio y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, eso cuando se habla de lienzos es una forma muy genérica dentro del griego para aludir a diferentes tipos de telas. Y es la verdad que esto lo utilizan para todo, se utiliza para el santo sudario de Turín, se utiliza para la sabana santa, se utiliza para esto, eh, entonces bueno, realmente no, no hay una mención explícita dentro del evangelio de esos lienzos o de este, de este gorro, y tampoco además se está utilizando justo uno de los evangelios que más concesiones, digamos, literarias tiene, porque es el más teológico de todos los evangelios y menos histórico que es el evangelio, el evangelio de Juan. No se ha hecho ningún análisis, lo único que se ha utilizado es, como digo un poco, pues el ojo de buen cubero como técnica de análisis, porque es tratar de ver esa correspondencia supuesta de las, de las manchas, y como os decía, se vuelve un poco a, a sumar al resto de, de elementos que tenemos, que serían esta Santa Cofia, el sudario de Oviedo, el velo de manopelo, tenemos también el mantel de Coria, que si os acordáis aquí dimos también la noticia de que seguramente los manteles de Coria... Eh, la Sábana Santa de Turín habría sido uno de los manteles de la última cena, porque coincidía, según algunos expertos, en el tamaño con el mantel de Coria, y finalmente la Sábana Santa de Turín. Por el camino, a lo largo de la historia, ha habido otros sudarios que han quedado desprestigiados. Uno de los que tuvo mucho mucha devoción, que fue el sudario de, de Caduín, este sudario se estuvo venerando hasta los años 30, donde finalmente se demostró que era un una pieza de tela medieval, porque incluso se descubrieron eh, restos o inscripciones en Cúfico que demostraban bueno, su origen árabe. ¿no? Incluso se puede adivinar un poco cuál era el contexto donde había surgido esa tela. Pero es que, curiosamente, desde el siglo XVII había habido un obispo que lo había declarado auténtico, este sudario. O sea que, como digo, bueno, se van sumando las piezas de este tipo y a mí lo que me gusta es... ...el lenguaje con el cual interactúan... ...las distintas reliquias entre sí... ...hay una especie de lógica... ...que trata de que unas se vayan legitimando a otras... ¿no? ...y esto se hace muy típico... ...por ejemplo, lo que hemos comentado... ...se buscan algún tipo de correspondencia... ...entre el mantel de Coria y la sábana santa de Turín... ...entre el sudario de Turín... ...y el sudario de Oviedo... ...y ahora tenemos igual, lo de la Santa Cofia... ...y el sudario de Turín... ¿no? Eh, ...el problema con, es que cuando una se demuestra que fácil, ...la Sabana santa lo hemos escuchado muchas ocasiones... ...es lo que hay en Oviedo y en Turín... ...la de sangre en el mismo sitio... Eh, puede ser perfectamente uno falso y otro auténtico los dos falsos, los dos auténticos pero que uno sea auténtico no quiere decir que el otro lo sea y que uno sea falso no quiere decir tampoco que el otro lo claro, sea pero, eh, pero... porque seguramente eso pasa en lo de eh, Igual el no tiene todo el crédito del mundo pero el de Turín sí pero, pero aquí allá... siempre aquí siempre gana la banca quiero decir porque si, <ríe> sí. tú, no, te quiero decir, porque si tú dices sí, por ¿No? ejemplo, o sea que gana el Vaticano te, te digo, no pero me refiero a que si tú tienes la Santa Cofia por ejemplo y la ciudad de Turín y tú dices que hay correspondencias entre la sangre Y dices, bueno, aquí hay un punto a favor Y luego se demuestra que la santa cofia es falsa Eso no, deslegitima no, cofia, ¿no? Claro, claro, Entonces, bueno, pues siempre al final Mantienes a salvo lo que tú quieras Pero sí, sí quería yo saber si hay tradición Entre el amortajamiento de los judíos En este tipo de cosas Porque siempre se sabe más o menos El ritual que se hacía era una cosa normal que se le pusiera esta especie de, de capucha? Yo lo que he encontrado aquí en esas informaciones, en principio, el, el, a ver, lo que parece que se puede utilizar, pero, por ejemplo, hay un, hay el único enterramiento que realmente he conservado De una persona De más o menos de época de, de Jesús eh, De cuerpo entero Porque lo que normalmente se, con, se conservan son los osarios Que es después de que ya se ha, eh, se ha sometido a la putrefacción el cuerpo Se rescatan los cuerpos y se mete en una urna ¿no? bueno. Claro, pero, pero el cambio Lo que, lo que tenemos aquí es El eh, único que hay que realmente es de cuerpo entero No estaba amortajado con una sábana puesta encima Sino que estaba realmente casi como, eh, como una momia Es decir, los trapos envolvían el cuerpo como si fuera realmente, os imaginéis eso, el envoltorio de una momia. Y así es como estaba. Sin o sea, gorro ninguno. Sin gorro ninguno. Entonces, lo que te quiero decir es que realmente sobre el papel se podría hacer de una determinada manera, pero había muchas posibilidades. O sea, no había una pauta realmente como muy, muy rígida. Pero que lo pudiera. que sí sabemos es que a los crucificados de entonces... Los eh, pocos eh, que se conocen, bueno, se conoce uno en Oriente Medio, pero eh, lo que sabemos es que existía una atricción al fallecido de envolverlo en liazos, eh, de una forma u otra, para proteger una cosa a otra. Y uno de esos censos es el que sujetaba la mandíbula para que el fallecido, en este caso Jesús, o teóricamente Jesús, no se le avería la boca y no, no pasaran ciertas cosas. Y eso es... Eh, la Santa Cofia, eso es lo que ahora eh, se, se venera, lo que nos has contado. Luego ¿Qué? está el sudario, que es lo que le pondrían sobre la cara, el manto de la Verónica, lo que le pusieron sobre la cara antes, el durante, después, eh, según las diferentes fuentes, y la Sabana Santa, que es eh, la conocida, es lo que envolvió el uh -huh. cuerpo entero. Pero la un Santa zarra, Cofia estaría entero, dentro de entero Entonces, no, lo que lo que tienes es que, eh, es lo que te digo, el problema es que todo esto, tú, por ejemplo, los mantos de la Verónica, a mí me hace mucha gracia porque todos los otros rostros que hay, que ahí por ejemplo tenemos el de Jaén hay también en, en Roma, se conserva uno hay varios más la única manera que parte de los teólogos tienen de legitimar su existencia para no tratar de desmerecer ninguno de ellos es decir que al final estaban todos plegados uno detrás de otro y cuando se lo pusieron en el rostro de Jesús impreso, fue atravesando su rostro todas las, todas lo, las gasas ¿no? que había pues el invento del papel carbón claro, <risas> exactamente, es verdad es a que mí es me hace así. gracia la, la capacidad de, de adaptación que tienen los Los sindonólogos y, y los defensores de la síndone porque, es, como decía Juanjo, se intentan legitimar, en el fondo todos, todas esas reliquias tienen un objetivo común que es legitimar la síndrome de Turín. Y respecto a la, síndrome de, a la síndrome de Turín, siempre se comentó que existió no una cofia, esta cofia no, no va a ser divertido ver cómo la encajan dentro del puzle, porque en, en la síndrome, la síndrome es una tela de, de una pieza en el que aparece la parte frontal y, la, y, y el hombre de la síndrome de frente y de espaldas, y justo donde deberían juntarse en las dos partes de la cabeza hay un espacio. Y ese espacio se explicaba con un pañolón que habría sido el que se habría colocado por debajo de la mandíbula y se habría anudado encima del cogote para evitar que la boca se abriese en, en el cadáver. Y, y eso es lo que explicaría esa diferencia entre los, las dos partes de la síndole. Ahora parece que además del pañolón encima le pusieron la cofia y luego una capucha y una gorra de los... No, los Pero, los pero de ya lo del análisis digital de Champollion es lo mejor. Claro, ¿no? claro. Eh, eh, el el, el, el eh, análisis es, digital es digital claro. así, con el dedo. Eh, para si, si, eh, esto es, digital es no significa, primero. con técnicas modernas, significa con los dedos. Pero, el, el dígito de, <risas> de, de dedo viene de, de eso. Pero, ojo, yo que... No es que sea un defensor, pero sí que... Pero lo parece. Eh, eh, en mi opinión, ya... Yeah. Está muy creyente eh, últimamente, es está es muy que, creyente. Pero en mi opinión, no. la de Santa de Turín es que sí, tiene una, sí tiene una serie de cosas que llaman la atención mucho. Eh, científicamente inexplicables. Puedes decir lo que quieras, eh, Juanjo, pero... pero, <risa> pero ¿Qué, qué pero vas a lo, el micrófono? ¿no? Lo son, lo son. Eh, y, sin embargo, y sin embargo, hay mucha gente que le interesa la Sámara Santa, por ejemplo a mí, que considera que no hay ninguna prueba sobre ninguna otra reliquia, ninguna y sobre esta tampoco no, y, y no, no necesito prueba, que sea no hay ninguna prueba, datada dos veces, con, <risa> tres veces con carbono 14 o sea, y, y, y, y, y todas salen es que es medieval no hay efectivamente, estoy de acuerdo contigo y, no hay el, ninguna el, prueba. en la Sábana Santa no, no ha pasado eso y sí, sabes que, perfectamente que, que no ha pasado eh, eso que, que, eh, esto es un no, déjà no, vu eh? Eh, esto y, es y, lo de todos sube, los sube, años yo lo he echado de menos ¿cuántos análisis de de datación ha tenido la Sabana Santa. ¿Tuvo tres? No, tuvo quince. Y solamente uno ha dado medieval. 15? No, pero quince de carbono. 14, ah, no, de carbono catorce, pero 3, es 3, uno, 3, es que 3, es 3. uno. No, es que 3. es uno que, que habéis presentado gente como tú y que sacó algunos en Chicos, las cosas, ¿sabes? Porque es el, viene el mundo. El momento de la torrija, venga. No, yo, entiendo, yo entiendo que como se ha hecho cofrade de la Sábana Santa se No, que no, ahora, no, que va, que va, eh, mira, eh, yo no soy eh, creyente o no, o sí, o no, o no, yo que no sé. me <risa> no me importa. Lo que sí que sé es que no soy creyente de pozuelo, ¿eh? Eh, de esos no soy, de esos no soy, eh, que, de los que se rasan las vestiduras tampoco, de los que blanquean eh Iglesias tampoco. De los que blanquean que venga, eh, todo lo que, que, que ha dicho, Marie tampoco. Kondo, que venga Maricondo a poner orden. Que, que, claro. la casa. Eh, eh, que sería muy religiosa. A mí me representa la, la postura muy religiosa. Eh, creo que existe otra religión. E existe otra gente. Y además, Manuel lo sabe y en eso está de acuerdo conmigo. Sí, sí. Ahora mismo Mira, no lo buscando, va a decir. Está haciendo como la reliquia. Buscando apoyo. Buscando <ríe> <¿no>? <ríe> apoyo en el de al lado. Lo mismo. Sumando, <ríe> lo mismo sumando. Se ha notado. A que, que se Manuel. No se sí, te ha oído, pero se te ha visto. claro. Yeah. <laughs> Yo, yo eh, creo que Maricón, es que en este caso, enterera, se desprendería fe. del micrófono de Bruno. Sí, sí, sí. Pero de bueno, solo, solo una cosa. Lo más curioso de esta reliquia, como de tantas, es que no se sabe el origen. O sea, hay varias tradiciones que la sitúan en los sospechosos habituales. Aquí se habla de Carlos Magno, que la pudo recibir de, de a través de la emperatriz de, de Bizancio. ¿Templarios? ¿Hay templarios? Hombre, de momento pero, no, pero hay Aparecerán, aparecerán. Santa ya, Elena, la reina de las claro, reliquias. Pero aquí, de momento, eh, la tradición dice eso. De hecho, el reliquario... Aparece Villarejo. Aparecerá, aparecerá. Mira, pues, pues resulta que claro En el propio relicario sí que aparece una representación De Carlos Magno y de, de uno de los obispos Fundadores de la, de la catedral Pero de nuevo son de estas miles de reliquias que nacen por generación espontánea y que luego tratamos de escarbar en la historia y no hay ningún documento más o menos remoto que la respalde, como pasa por ejemplo con la sabana santa de no quiero decir más <risa> y sabes que sí que los hay, se pueden discutir sobre ellos, eh, pero hay muchos más documentos y mucha más información y muchos más datos que nos hacen pensar y que nos por lo menos levantar la interrogante sobre la sabana santa que no existe en la Santa Cofia. Qué pena que no le preguntara a Jordi Évole sobre la sabana santa <risa> sí, de Turín, sí, sí, tenía ves. que haberlo hecho. ¿Eh? va a decir lo que ha sido sí, Seguro que si fuéramos Miguel o yo los que entrevistamos al Papa, es una entrevista muy diferente. No sé sí, si no. mejor o peor, pero muy diferente. Bueno, pues... eh Esa es la Santa Cofia, la reliquia de la que se ha hablado ahora. Siempre se habla de la Santa Santa, del de viedo. Hemos hablado de la Santa Cofia. Es el tiempo de, la reliquia, de las reliquias. Hay muchísimas, pero asociadas pero a los lienzos... Dicho con de... muchísimo respeto, ¿eh? porque es. ya poniéndonos mm. un poco serios, como los humanos somos profundamente fetichistas sobre todo los creyentes, para el creyente... Cuando considera que está frente a un objeto Que ha tenido una conexión directa con la divinidad sí, sí, Por supuesto pasa con todos los santos y demás Pero si estamos hablando de la figura de Jesús En el caso del cristianismo sí, Igual que en el caso de Mahoma, en el caso del Islam O de Siddhartha Gautama, en el caso del budismo Para el creyente que considera que ese objeto que tiene delante Y levanta una cola hablando lo que tengo de más a más, ¿eh? Imagínate que es el Santo Cali. tocó Estuvo un contacto directo con el humano que representa la divinidad Es muy difícil de imaginar el torrente de emociones No es nada extraño que eso pueda producir milagros Que se puedan producir curaciones Solo depende del grado de fe De la fortaleza de tu fe Con relación a ese objeto ¿no? Experiencias Entonces, místicas Aunque nosotros frivolicemos un poco Y nos riamos un poco En realidad El tema de las reliquias Tiene una es Que lectura... funcionan como Como un quinto evangelio Realmente Claro, claro vienen realidad, a completar sí. Determinadas cosas A reforzar y Determinadas además, cosas no, no... Que no están claras En el evangelio O sea, funcionan, de, van, funcionan Dentro bueno, de la fe del creyente así, está, Sin estar claras <risa> Con la reliquias Porque normalmente No encajan <risa> con la historia Pero, pero aquí bueno. fíjate Como se trata de Es decir, ahora mismo Hay un nuevo auge De, de un turismo cultural Que no necesariamente mm -hmm. Tiene que ser religioso Porque el primero que va por el mundo ...buscando reliquias soy yo... ...o sea que a mí me encanta... ...yo he hecho un montón de recorridos... ...siguiendo las, las reliquias... ...y seguramente si puedo ir ahí... ...a Francia, a este lugar también iré... Y, ...pero los propios alcaldes... ...se dan cuenta de que ahora mismo es un reclamo... Mm. ...y entonces también... ...bueno pues lo ven como una baza más... ...que puede ayudar de alguna manera a la ciudad... ...que o sea, no hace que, bueno. daño alguno a alguno... Claro, ...en la provincia de La Coruña... ...en, en la, el pueblo de Oleiros... ...tuvimos un alcalde visionario... ...que se dio cuenta de eso... ...y que recogió... ...toda la colección... Eh, tanto de alfarería como de reliquias de José María Caideda, tiene allí su museo el Museo Caideda, en Oleiros que Estaba y en tú... su casa, ¿eh? eh bueno, me, la... me llevaste toda su casa Sí, sí, la disfrutarías a la tiene una colección de reliquias eh. reales, en sus relicarios originales, sí, una sí. Cole... Mm. bueno, es un museo pero tiene piezas que son tan difíciles de comprender que, que eso haya sido una reliquia ...que ha merecido la devoción de los creyentes... Sí. ...desde el punto de vista del siglo XXI... Sí. ¿no? Tú, ...tú estuviste allí, sí, ¿no? Tú sí, sí, y además, Pero, hacer una exposición re... rápida... ...de el... reliquias que bueno, se pueden encontrar... Las reliquias. mayores rarezas... El, ...un suspiro del Espíritu Santo... No, un suspiro de San José, creo que sí, un suspiro de San José, es igual, eh. En un botecito tu veías el botecito ahí con su certificado. y ahí dentro había uh -huh. un suspiro. que no sé quién lo pilló al vuelo, pero bueno, ahí había un suspiro, la, una pluma, una pluma, una pluma del Arcángel Gabriel. Eso es. La, de las más sorprendentes. una pequeña muestra ay, ay, ay, del himen. de las 21.000 21 mil vírgenes de las 21.000 advocaciones que no ocupa mucho, o sea, debían ser también como maricón, no, porque no vamos, una reliquia muy chiquitita para tener ahí... Muy inocente, la, muy inocente el prepucio de Cristo, sí, que eso sí. también ahora nos puede escandalizar pero durante mucho tiempo el, el hecho de que Jesús de Nazaret fuese un judío y como claro. tal judío hubiese bueno, sido circuncidado. Y, y la resurrección de Jesús en la resurrección en la carne se ha Exactamente. Eh, mencionado el hecho Hay de que fracquile la porque no resucitó todo Hay episodios místicos muy divertidos con mm -hmm. las apariciones del santo prepucio, que no es coña que esto... Y cofradías, y cofradías, y cofradías también. Imagínate. No, y te ha quedado muy bien, hay apariciones del santo prepucio, y no lo digo en coña. No, no es que es cierto. Oye, y entre otras cosas, eh, dos cabezas reducidas... Sí, pero eso ya no se considera reliquia. no se considera reliquia, pero, pero que, que en ese mismo museo quién? dos calzas eh, reducidas de los, de los jíbaros. Ah, sí. de los sí, sí. Dígame, si sí, son de, de, bueno, de dos que santos... No, tenía <risas> muchísimas cosas, eh, tenía esas, evidentemente, Pero Caideda era eh, el típico sabio, el, el hombre que sabe de muchas cosas, que tiene muchas Elitor, cosas, que tiene una vida de, de, no, claro. de o sea, es, es como, hubiese sido como si Juanjo que dice que va visitando reliquias, pues en plan Indiana Jones, va pillando las reliquias y se las lleva a su casa. Exactamente. Sí. Sí, sí, Yo sí. de las más raras que conozco que esta se perdió era el salero de la última cena, que se, estuvo, se mantuvo durante esa. mucho tiempo sí. en España en, en algún monasterio, y luego de las que he visto es sangre de dragón, del dragón que mató a San Jorge, que eso está en una Esa en, en Roma mm -hmm. Yo, que, yo que soy dragón en el horóscopo chino Fíjate, her, hermana Así que sí, sí y, pues es, es ¿Cuál es tienes tú en tu casa, Manuel? ¿O cuál te gustaría tener de todas esas? ¿Cuál sí. pedirías eh, en este museo? Hombre, yo tengo unas cuantas reliquias no religiosas en mi casa bueno, Que sí, es sí. otro museo No, no reliquias no. Eh, religiosas Y no voy a tirar eh, una eh. Diga lo que diga a la Macondo esta <ríe> o sea, no. no esperéis No un abrazo esperéis. a Gabriel García Márquez <risa> <Sí>. <risa> tengo, tengo algunas cosas muy, muy chulas pero si pudiera tener, hombre, a mí me encantaría tener en el, en el salón, además me queda espacio, tengo un calco que original. te queda espacio, no, eh, no, iba, no te ha visitado un que, no. lo, que lo cambiaría porque tengo una, una pared con una, un calco original de la losa de Palenque, del astronauta de Palenque, y yo creo que ahí me entraría la sabana santa, ah. ahí me quedaría fenomenal en, sí, en sí. el salón esa sí que me gustaría tenerla parece o sea, o sea, va sea, a ser improbable fue el salón de la leche ¿eh? porque sí, la sábana sí. satana mide 4,30 de longitud ¿eh? que tengo un salón muy grande sí. bueno, es que tiene posibles tiene posibles Esto, todo mira. lleno de libros no voy a tirar <risa> claro. tampoco pero sí, sí bueno, la sábana satana la puedes poner por delante al, al, algún día si quieres comparte alguna foto y ya está Y así que la de que los oyentes se se unido. Se escandalizarían se escandalizaría. ¿no? Se <risa> escandalizaría. Tiene, tiene que salir una cámara de fotos. ¿Y cómo entra una cámara de fotos a la casa de Manuel? por un gran ¿Imposible? angular? <risa> a ver, ¿y tú? Miguel. Eh, yo la verdad es que soy, soy muy poco de, de reliquias. La verdad, y, y, incluso soy poco de recuerdos. Ni siquiera en mi casa hay demasiadas fotos personales la verdad es que para eso soy bastante maricondo ¿no? al, al, sí, alg, alguna persona sí, alguna persona que me conoce muy bien has dicho bastante maricondo sí me dice que yo seguramente en una reencarnación anterior he sido un monje budista que vivía allí perdido en el Tíbet, porque la verdad es que necesito bien pocas cosas para vivir una silla donde escribir, una cama donde dormir mis libros mucho sí, dinero pues, no más, la cuenta y poco más, ¿no? te recomiendo que pruebes a escribir en una mesa cambia la barbaridad <risa> bueno, me, me, ya, ya. Ya. hombre estás hablando con alguien pues estás que hablando con alguien que de los 15 libros que tengo publicados aproximadamente una decena los he escrito sobre la mesa de la cocina una pequeña mesa de la cocina porque siempre he vivido en pisos tan pequeños que ni siquiera tenía despacho Pero sí, te que te va a, que sé un poco a que Ni siquiera te a tenía despacho como si la te... gente tuviera despacho en su casa. Bueno, Y al... que tiene despacho en su casa para entrar y no hacer nada. Pues no estoy de acuerdo. Yo tengo despacho en mi casa y estoy currando ahí como una nana. Para que luego algunos digan que me forro y esas cosas. Sí, sí, claro. Estos temas no sirven para forrarse nunca. Nadie se ha forrado nunca con estos temas. Nadie ha tenido dinero. Nadie, nadie, eh, eh, nadie. en La sí, excepción es nadie. Eh, Manuel. Milagros, háblanos, o sana, milagros. Estamos hoy un poco... Sí, muy muy raras, raras, raras, ¿eh? ¿Será sí, porque ha sí. acabado Semana Santa? Será, será. Y bueno, como hace unas semanas estuvimos hablando de nuestro Santo Padre, después de esa entrevista que le hizo, iba a decir el follonero, pero no porque me regañas, que le hizo Egole... Eh, estado revisando qué decía el papa el papa Francisco sobre los milagros y hace y es un tema que lógicamente como cabeza visible de, de la iglesia católica ha tocado en varias en varias ocasiones y ya se le atribuyen los primeros por ejemplo los vamos a acotar ahora pero os vamos a acotar sobre esta sintonía. Música, para información, para el caso, porque el Papa y Francisco han protagonizado milagros. Pues sí, tanto el original como el nuestro, tanto San Francisco de Asís como el nuestro. De hecho, San Francisco de Asís, que es un personaje que a mí siempre me ha fascinado porque me ha parecido un revolucionario que en la es historia. Y más nuestro que otros, ¿eh? ¿Cómo? Que es más nuestro que, que sí, el sí. Papa actual. Y, y me ha parecido siempre un revolucionario en la historia en general y en la historia de la Iglesia en particular. Mm. Y él fue, a él se atribuye, por ejemplo, los primeros estigmas de la historia, ¿no? Los, la primera, El primer caso de estigmatizado documentado de la historia. Pero te decía que, que el Papa Francisco también ha tenido que hacer frente, aunque él siempre ha estado más preocupado por los aspectos sociales, por los temas sociales que por los temas teológicos. Como San Francisco de Asís. Como San Francisco de Asís. Que, no, eh, no que es... Eso es importante. Eh, salieron estigmas, lo que sea. Pero era un sacerdote preocupado por la vida y por el día a día y por las personas. Que es lo lógico. Claro, claro. Es lo lógico? No, no es un técnico, no es un académico, no es un erudito como, como era Ratzinger, por ejemplo. Pero, sin embargo, en su cuenta oficial de Twitter, porque aunque él no la lleva, él tiene una cuenta oficial que es Pontifex-ex. ...pues a las 3 de la mañana del 24 de mayo de 2013... ...se subió un tuit que decía... ...los milagros existen... ...pero es necesario rezar... ...con una oración ferviente, insistente, perseverante... ...no una oración para cumplir... ...este es un papa eh, reconocido... ...o sea, un, un tuit reconocido de, del Santo Padre... Y es que. ...y es en esta línea en la que en varias ocasiones ha hecho alusión a los milagros de, de Jesús recogidos en la, en la Biblia pero eh, para aplicarlos a enseñanzas sociales a, a enseñanzas que tienen que ver con, con, más con las necesidades directas ¿no? por ejemplo en febrero de 2018 después de la oración de la mañana del ángelus del él eh, hizo una homilía Eh, citando al evangelista San Juan en relación a varios de los milagros que habría realizado Jesús curaciones de, de distintos enfermos, eh, concretamente la jornada, los episodios de Jesús en Cafarnaún que termina con un montón de, de personas acudiendo a donde está Jesús para que les sane y él utiliza esa, esa historia de milagros relacionados con Jesús para eh, llevarlo a su terreno Y lo que explicaba con ese episodio es que el lugar, el hábitat natural de Jesús era con los pobres, que eran normalmente los pobres, los más desheredados de la sociedad, los que acudían a él y quienes recibían sus gracias. Hablaba de que Jesús se encuentra en el lugar más propio para él, que es la calle, uh -huh. las calles de los pueblos, las, las peregrinaciones. Decía que la calle es como el lugar del aluncio. ...del Evangelio, y utilizaba este, este ejemplo también para hablar de la, la, la evangelización en movimiento, ¿no? No, no en inmovilidad. Sin embargo, eh, hay varios episodios ya que se atribuyen a fenómenos extraños, a milagros, protagonizados por el Papa... Un poco pillados, varios de ellos un poco pillados por los pelos Por ejemplo, eh, uno que se produce cuando el Papa Francisco viaja a la ciudad de Nápoles eh, Se detiene para rezar eh, ante las reliquias de San Genaro Donde sabéis que hay una, una urna con sangre solidificada atribuida al, al santo San Genaro Desde 1848 habían pasado varios papas, entre ellos Juan Pablo II, entre ellos Ratzinger, que habían llegado a esa misma iglesia, se habían postrado a orar ante la sangre de San Genaro y no había ocurrido nada. Pero ante la presencia de Francisco exacto ante la presencia de Francisco, que en un momento determinado y esta es la clave de la historia Toma la urna en sus manos para orar, la sangre comienza a licuarse. Él hace un primer comentario sorprendido, diciendo, bueno, parece que a, a San Genaro... Eh, solo le caigo medianamente bien porque eh, solo se ha licuado a medias y antes de que terminase la frase la sangre se había licuado completamente ante el júbilo y el entusiasmo de sus seguidores bueno, en realidad aquí eh, la clave, el truco de este milagro tiene que ver con el calor de las manos, que es lo que hace que se produzca el, el fenómeno sabronatural, pero en otros casos por ejemplo, uno que está recogido en vídeo, además Se produce en agosto de 2017, cuando el Papa viaja a, a, en, su, en su viaje a Colombia, él hace una escala hablando en, de en Cartagena, hace una escala en Cartagena y una pareja de, de un matrimonio católico ya completamente desesperado porque llevaban seis años sometiéndose, ella, a de todos los procesos para inseminación artificial que existen ya los habían dado por imposibles, ya se habían gastado una suma escandalosa de dinero intentando que ella se quedase embarazada, ella acude directamente espera a que el Papa pues vaya salga. católicos si están interesados en eso eh, embarazados eh, hombre, ya lo, lo, lo, por inseminación artificial lo complicado artificial, sería, lo complicado sería? Por, por inseminación artificial es anti religioso anti No religioso eh, Antidoctrina no, eh, eh, no. La utilización de la tecnología para tener descendencia Hombre. No se, no se potencia Y no se usa eso sí, sí, sí. Eh, y No, y no, claro que se usa Y claro que sí, pero me refiero En la doctrina de la iglesia No se debe usar porque No es un método natural para tener hijos Bueno, pero eso es como estar en contra de los confesionarios electrónicos. O yo, de yo, las yo, yo no digo que yo esté en contra digo que yo La doctrina de la que tú tanto nos hablas, el magisterio de la iglesia, ¿eh? nos dice que no se puede hacer eso. Pero es que esta pues pareja, no a, a, la, la a la vez que, que acudía a la ciencia, también practicaba, por si claro, caía, Eso es muy, muy, muy anti-doctrina y anti-magisterio no, de la iglesia. Sí. No se tiene que practicar eso, eso es una cochinada. ¿Qué va? Eh, si sí, es sí, para, tener ellos, hijos, claro, para tener hijos. Claro, para tener hijos. Para tener hijos, lo que que no claro. atinaban ahí, no había... Sí. Además, está todo el día, el caso, porque como no, no lo atinar, conseguían... no atinar es, y repetirlo, es poco católico. <risa> Porque sí si, si significa hacerlo. Tú hace hacer mucho que hacerlo. no vas a misa, me parece. No, no, religioso. mucho no. Eh, sí. Muchísimo. Me echan de la cofradía. Bueno, el caso es que la, <risa> la, la madre tista, ¿no? se quedó esperando a que no, saliese. No, en la cofradía se quitan todos eh, el capuchón. Uy, uy, ese, pero bueno, ahora no se, se van debajo nada. Se, se quitan pero el capuchón bueno, y no, no, se lo quitan. Y entonces en muchos cogen y salen de pegar eh, ta, eh, golpes al uy, tambor uy, uy. a a ir ¿A al bar, a ponerse morados y, y ya, luego hombre, pero, de... ¡Ah, mujer, Los hábitos sí. a veces son morados, es Bueno, pues cuando sí. se iba al bar el Papa, después de la homilía, <ríe> sí. cuando salía ya de la iglesia de los jesuitas, esta mujer estaba esperándole a... Con, y esto, esto, lo interesante es que está... En vídeo. El vídeo, en el, el momento está recogido en vídeo y eh, le Se... se presentó ante el Santo Padre para pedirle un milagro, que le bendigiese la tripita. Hay un momento en que ambos se juntan, él le pide que ore, que es lo que dicen los papas, tú, tú, tú rezas, reza, que ya eso se soluciona. Sí, sí. Y lo cierto es que eh, nueve meses después de ese encuentro con el papa, esto suena fatal, eh. <risa> sí, me fatal, ahora, dicho, la que eh, Menos mal que está registrado en vídeo, porque has dicho, los dos se juntaron, Claro, claro. Y, a los meses y por eso se cuenta que suena Papa. fatal. Pero bueno, el nacimiento de Sara Lucía Palacio S Cueto... ¿Quién? María Sara Lucía Palacio Cueto, que, que nació a las siete y cuarenta de la mañana del 21 de junio de 2018, se considera, por lo menos los padres y, y los miembros de la iglesia... ...como un milagro. Pero el caso que a mí me parece más interesante... No, pero espera, quiero que puntualizar sobre esto. Yo ahí eh, creo que es algo similar a lo que estábamos hablando antes de la fe en las reliquias. Seguramente que esta mujer está uh -huh. tan desesperada... ...que el momento que ella tiene de encuentro con el papá... ...de alguna forma la deja tan relajada, tan tranquila... Uh -huh. ...porque eso ha pasado muchas veces de parejas que incluso han adoptado niños... Uh -huh. ...que lo han probado absolutamente todo y cuando ya están que han perdido pues eso to, todas las posibilidades y creen que no lo van a tener. Una vez que se relaja es cuando se queda embarazada claro, claro. Pier, y tiene su hijo. Pierden esa, esa ansiedad de quedarse eso embarazados, es, esa tensión, es cuando... esa presión y seguramente uh -huh. que esta mujer al tener este encuentro con el papá, la se queda tan relajada, tan tranquila que puede que ayudara a que fructificara. Es mm. Eso es lo razonable, pues que que médico el, los, el, el, aquí hay cinco, cinco claro, cirugías, que yo prefiero lo que dice la ciencia la ciencia dice que hay un cálculo de posibilidades y que ya entró en ese momento en ese cálculo bueno, lo ya que está. dice la ciencia es que no había ningún cálculo de posibilidades, que era totalmente imposible que, uh -huh. ve, que por eso hablan de milagros sino pues sería chiripa pero bueno, el que a mí me parece más, más interesante es el que se produce en 2015 cuando nace una niña con muchos problemas San, eh, Jana se llama que eh, hija de un matrimonio ...católico... ...profundamente creyentes... Kristen y Joy Mastiantonio... ...y a la niña le, le diagnostican un problema en el cerebro muy grave... ...un tumor que estaba entrelazado alrededor del tallo de, de su cerebro... ...y le dan unos días de vida, ¿no? La niña que es muy guerrera... ...consigue consigue sobrevivir a duras penas con todo tipo de, de tratamientos... ...hasta que eh, dos meses después eh, un oncólogo, el doctor Dunkel... ...del centro de cáncer Memorial Sloan Kettering... ...descubre que el tumor de, de Jana había crecido... ...y bueno, que era una cuestión de días o de semanas que ella falleciese. Y entonces los padres comienzan una campaña desesperada, no para recaudar fondos, como hemos visto otras veces, sino para recaudar oraciones. Y se ponen en contacto, comienzan a llamar a todos sus amigos, le piden a sus amigos que llamen a los amigos de sus amigos para hacer cadenas de oración, para hacer eh, para, nada esotérico, sino para rezar el rosario, fundamentalmente el rosario, y para pedir un, un milagro a a Dios Y en ese momento con, eh, coincide también un viaje del Papa en septiembre de 2016 perdón, en septiembre de 2016, eh, el Papa Francisco viaja a Filadelfia para asistir al encuentro mundial de las familias y eh, una vez más los padres eh, completamente desesperados consiguen, consiguen eh, llegar hasta junto el Papa con la pequeña niña en brazos, el Papa Francisco le da un beso. ...que queda inmortalizado lógicamente... ...en vídeos, en fotos y demás... ...y a fecha de hoy... ...tres años después... ...Yana es una niña conversadora... ...curiosa, juguetona y totalmente integrada ¿no? Uh -huh. y este es probablemente ¿Y, y, el caso ¿y más que es por el beso del papa exactamente, que... lo que uh -huh. tal y como se ha vendido en los foros católicos este sería el, el mayor, el botente, la mayor demostración es una maravilla de, que la haya pasado a la niña claro. evidentemente, sea por milagro o claro, por claro, lo que claro. sea, claro. O sea lo que la causa? es que la figura del Papa Francisco está dividiendo la iglesia como como no había ocurrido en mucho tiempo tiene un grupo de detractores absolutamente apasionados que lo consideran el anticristo uh -huh. y, y tiene por otro lado un grupo de, de defensores incluso fuera de la iglesia como probablemente no había tenido ningún otro sí, papa eh, eh, en la yo historia, creo que ¿no? ese papa una de las cosas positivas que puede tener es que eh, nos ha enseñado que dentro de la iglesia hay muchos que se dicen católicos que no lo son Y que se dicen que tener valores y que no los tienen y que se dicen cristianos apostólicos romanos y que no lo son para nada. Pero es que decir que eres católico no significa que tengas valores. Eh, sí, sí, debería sí, sí. ¿no? debería, es... debería. Sí, bueno, no. eh, yo creo decir... más en los valores. Como eh, no crees que así no musulmano... no significa que tengas valores. Claro, no, si no, eres eh, budista eh, no significa claro que nada. Claro, nos entendemos, eh, me refiero a seguidor de la doctrina, del papa, de ir tal. Claro, no, pero ves, el, el problema es que si sigues sí, la doctrina sí. y antepones la doctrina a las enseñanzas, al modelo social de Jesús, que es revolucionario porque yo creo que una de las muy revolucionarias muy del cristianismo con respecto a, a la ley del talión, a la ley de Moisés al, al judaísmo es la, el concepto, la idea de la compasión, de la caridad ¿no? el poner... En pero de la el... energía también, porque sacó a los mercaderes del templo, ahora los mercaderes han entrado al templo y encima se dice que por la gracia de Dios, anda ya Bueno, han estado siempre, no han salido sí, nunca. Sí. El bueno, templo, pero, pero de la el sinagoga, Lucho los de, echó. La mezquita, de todo, mezquita, de Oye, todos pero, lados. pero semeja una cosa, que este Papa, cree, que este que papa es que cree en eso. Dios. Sí, pero cree en Dios. No otros, ti, no. Y, no, incluso, y, afortun no crean, y no. afortunadamente quien no cree en Dios puede seguir lo que dice el Papa. Claro, sí. ahí Yo no sé si tú llegaste a conocerlo. Tú llegaste a conocer a Jesús Navas, el pastor de la Iglesia de Cristo de Coruña. No. Es que es un ejemplo que yo pongo siempre en estos casos porque me parece muy gráfico. Él era médico de profesión, y era pastor de una iglesia evangélica, y era un tío tan revolucionario, que tú te ponías a hablar con él, decía que él no creía en la historicidad de Jesús, entonces ya flipaba, decía, pero vamos a ver, pero cómo, cuando se hacen las reuniones de las asambleas evangélicas, bueno, yo supongo que a estas alturas ya lo habrán napidado, Porque se montaban unos follones terribles, porque las iglesias evangélicas son muy maravillosistas, muy milagreras, y él no creía en los milagros. Y cuando llegaba el turno, yo estuve en uno de los años, en una de las reuniones de las comunidades evangélicas, todos los pastores de las distintas iglesias, hay un momento en que tiene el uso de la palabra, y cuando llegó su turno, él empezó a hacer una revisión histórica autocrítica sobre Calvino. Sobre Lutero, sobre los pilares del protestantismo, ¿no? Diciendo, nos metemos mucho con la Iglesia, mm. con la pompa, el boato, el lujo del Vaticano y demás, pero ojo, a Miguel Servet no pero lo mató el Papa, lo mató eh, Calvino, por decir que la sangre circulaba por, los, por las venas, que nos metemos mucho con los curas castrenses que bendicen las armas y demás, pero ojo que Lutero también bendecía a las sordas protestantes que se enfrentaban, sí, sí. entonces hay demonios en todos lados, ¿no? Si tú eh, antepones el magisterio o, o el dogma o lo que manda la Iglesia al modelo social, porque él lo, que, lo revolucionario de Jesús Navas para mí es que él utilizaba la Biblia como un modelo de imitación social o moral o de conducta, Aplicable a la sociedad Mira, y a mí sin... me parece mucho más eh, cristiana Mucho más, hay eh, que tiene muchos más valores hay eh, Que te enseña mucho mejor eh, A ser bueno con el de lado La sexta que 13TV Como no suelo bueno, ver 13TV Pues no sé No, no, pero creo que se ha entendido perfectamente lo que, lo que he dicho Yo creo que ninguna de las dos tiene nada que ver con el cristianismo ¿eh? No, no, no, no, Yo me, creo, que creo que no... con los valores No, no, una tiene que ver con el cristianismo, no sé, con el catolicismo, es que son los dueños de esa cosa, tampoco ¿eh? son, tampoco son valores exclusivos del cristianismo. O sea, hay personajes anti claro. a, a a San Francisco de Asís. A mí un personaje que me flipó muchísimo era un tipo que se llamaba Fra Xianrum que era, había sido policía en, en Tailandia, imagínate, sí. con el narcotráfico en Tailandia, un tío muy duro, muy curtido en las calles, hasta que un día tuvo una experiencia mística, se rapó la cabeza, se puso una túnica naranja y se hizo un monje budista. Y, y se llamó se dedicaba, a partir de entonces Maricondo. ¿no? no, Fresh and y, y el tío a lo que se dedicaba era a trabajar con los niños... ...con los menores... ...enganchados a la, a la droga... ...antes combatía la droga como policía... ...y ahora lo hacía como monje budista... ...y es una especie de padre ángel... ...solo claro. que no es cristiano... Ni ...no Jesús, hace falta ser de, cristiano... De ...es buena no hace persona e tener... intenta ayudar... Nada, nada. De, ...de esos hay muchísimos anónimos... ...que no se colocan ninguna medalla... ...y que están haciendo el bien... ...y hay más de los que pensamos... Sí, sí, hombre y, ...y muchos no creen en Dios... También es, pues importante. es, verdad, también, pues es sí, importante, sí, lo sí. importante es hacer el bien. Es verdad, Ay, no a mí me creencia. ha sorprendido mucho, yo hubo una temporada que estuve muy vinculado a varias organizaciones en África y cuando tú llegabas a un proyecto de desarrollo integral, de ayuda en acción o de, de Cáritas o de lo que fuera, te encontrabas con gente de Médicos Sin Fronteras, te encontrabas con gente y Y, y a mí me sorprendía mucho encontrar muchos voluntarios, mucho voluntariado, voluntariado, no eran voluntariado de alto riesgo, mm -hmm. o sea los cooperantes que se van a la franja de Gaza, que entran en barco, que muchos de ellos mueren, que no solo no eran cristianos... ...porque luego me, me encontré... ...claro, es que hay un fenómeno... ...somos tan provincianos... creemos, hacemos el mundo a nuestra imagen y semejanza... ...pero todo lo que existe en el mundo del cristianismo... ...existe en el judaísmo, en el islam, en el budismo... ...y hay ONGs judías... Hay, ...que están trabajando en la Franca de Garza... ...hay ONGs musulmanas... ...hay ONGs de todas las, o todas todas gente, las religiones... ...o gente a título particular... ...no hace mucho el, laicos, el profesor este que le han dado el título... ...al mejor profesor del mundo... Grande, grande, ...que es una maravilla Dios, de señor... Qué maravilla. Eh, ...que da unas sí clases un buen papa, magistrales... ...un papa negro como y Dios manda... ...que, enci que, que, es que, que encima lo poquito que gana... El, el, el ...coge y, y lo... Y, y, ...y pues hace colaboraciones con la gente... ...o sea, lo dona... O sea, ...por eso te digo que hay muchísimas claro, personas... ...anónimas que son fantásticas... ...respondiendo lo que decía Bruno... ...a mí me avergüenza un poco que me sorprendiese... ...pero realmente me sorprendió... ...cuando ya por la noche te reúnes para cenar... ...que coincide gente de distintas ONGs... ...de distintos grupos y te pones a charlar... ...me sorprendía... ...o sea, podía entender que la fe te dé fuerza o te dé ánimo o te dé valor para enfrentarte a lugares o a realidades sociales muy jodidas, o para meterte en un barco, eh, arriesgarte a, a que te pegue en un zambombazo mm. y meterte en la franja de Gaza donde vas a recibir más zambombazos, y que me, me sorprendía mucho, o sea, podía entender que lo hiciese un musulmán, un judío, un creyente en lo que fuera, un cristiano, y me sorprendía que había mucha gente agnóstica que no creían nada, claro. o que habían empezado creyendo... Y que después de encontrarse de narices con lo que son las ablaciones de, kit, de clítoris, lo que es una hambruna, lo que es una sequía, la realidad, en la realidad ya no les quedaba sitio para Dios, ¿no? Y seguían el trabajo social, pero ya como agnósticos. Mm. Por ejemplo, este verano pasado, uno de los hechos eh, que me llamó mucho, que era terrible, que había gente en contra de la llegada a, Europa, a España, a Europa, eh, pasó por diferentes países y puertos de Europa, pero no fue hace todavía ninguno hasta llegar a, a España, al puerto de Valencia. El Aquarius, eh, el barco con inmigrantes, los valores cristianos, hay que defender que esos inmigrantes sean atendidos y que esas personas sean tratadas normales. Y Quienes salvaron a la gente de ese barco no era creyente. Y los eh, creyentes, no, no digo algunos creyentes, me refiero mucho, a, mucho, a, mucho. a la institución, ha Había unos mensajes terribles contra ellos, terribles contra los inmigrantes, terribles contra los negros, terribles contra los africanos, contra los pobres, y esos son los pobres cristianos. Entonces yo me bajo no, y me voy, no, voy a otro. Lo, lo bonito va a ser lo que yo disfrutaré dentro de unos años cuando los nietos de esas personas <ríe> les pregunten ¿y tú qué hiciste? Claro. Porque lo que ocurrió en la Alemania nazi, Con el holocausto judío pues era exactamente Exactamente, exactamente esto, lo mismo El autojustificarte mm. El acomodarte en la postura El achacar al extranjero Al Mirarte extraño, al digo. otro Es exactamente lo mismo Y van a sentir tanta vergüenza Porque además, a diferencia de otros tiempos Ahora todo quedará Van a quedar Oye, sus mails, mails, O que sus nietos se apelliden Mohamed Sí, claro, no, mira, es que una, una de las cosas que que, el eso, otro día... que eso será lo más habitual. No, la... más igual. Ojalá. Aunque sean blanquitos y sean cristianos, católicos y vayan a la misa. Cuando les pregunten viendo los libros de historia, oye, todas estas millones de personas que murieron a la puerta de tu casa, ¿tú qué hiciste para mm. solucionar? Es que, eh, mira, una de las cosas que el otro día comentó en la, en la entrevista el Papa con Jordi Évole es que el mundo bueno, eh, vale, el mundo no solamente es que es injusto sino que es que es además absolutamente irracional es decir, que somos tontos no, no el mundo no, la población que no, lo habitamos claro, pero, pero, pero él ponía el ejemplo y se lo preguntó a Jordi Évole le decía, vamos a ver, en Europa ahora mismo ¿qué tasa de natalidad tenéis? es decir, está falta, estamos estancados de población no tenemos un problema demográfico y sin embargo estamos impidiendo que venga gente a vivir aquí que completaría precisamente ese, ese déficit que nosotros tenemos de población. A otro nivel lo tenemos ahora mismo con bueno, las manifestaciones pero es que que sabes hay. cuál es su alternativa. O sea, ellos pretenden solucionar eso prohibiendo el aborto. No pero, bueno, no, pero, pero bueno, no, pero bueno, la, no lo no, porque... Pero me centro solamente en esa parte. Por ejemplo, aquí en España, ahora mismo tenemos las marchas que se han hecho contra la despoblación de España. Y sin embargo, hace poco veía también una noticia de determinadas empresas inmobiliarias que querían hacer soluciones habitacionales de 11 metros cuadrados en edificios. Mm, sí. Tenemos yo vivo en la zona Maricondo, de Guadalajara, eso. vivo en la zona de Guadalajara, está cada vez más despoblado eso, tenemos espacio para aburrir. Entonces, Ya no solamente es que el mundo es injusto, es que encima es tan irracional que ni siquiera somos capaces de hacer eso. Tenemos el problema de paro y tenemos el problema de que ahora cada vez producimos más con menos gente. Porque es verdad, la tecnología está ahí, el PIB ya lo hemos recuperado el anterior a la crisis, con menos población, lo sí. cual indica que tenemos mayor productividad. Y no somos maner, no tenemos ninguna manera, de estamos hablando de los neandertales, de no sé qué... Y no hay manera de realmente estas cosas que sí que exigen que nos pongamos a trabajar y racionalizar Sí, dar soluciones ocurre, a los problemas reales. No, y no es necesario ni siquiera estamos hablando de valores eh, que están asociados a una moral, una religión, sino que es echar unas determinadas cuentas. Y es que esto está ahí porque es que encima si no, sino la situación nos va comiendo. Sí, el pasado, eso, las tradiciones, la magia, los eh, milagros, eh, lo clásico, pero llega el futuro y llega también el Big Data para analizar ese pasado, eh, para... Gracias a las eh, tecnologías modernas, a ver algo más sobre el ayer. Así es, es un proyecto pues, muy ilusionante. Eh, lo quiere hacer la Comisión Europea. Además, eh, hay bastante dinero en juego. Y bueno, pues eh, va a ser en los próximos 10 años. Se trata de construir lo que han llamado el Time Machine. ¿Y qué es el Time Machine? Pues es un diseño de nuevas tecnologías que lo van a digitalizar y, bueno, pues van a tener eh, para descubrir el patrimonio cultural de Europa. De tal manera, pues que su objetivo es que cuando la gente quiera acceder a este Time Machine, pues que pueda viajar virtual, virtualmente a través de la historia. Y dices, bueno, ¿y eso cómo lo van a hacer? Pues mirar este proyecto es tecnológico, va a recrear la evolución social, cultural y geográfica. Y bueno, pues lo que pretenden es crear un mapa de toda esta evolución social, cultural y geográfica y que incluso va a dar trabajo, ahora que estábamos comentando con el asunto del trabajo, pues dicen que como va a haber eh, nuevos conocimientos y será un motor económico, pues que eso va, va a dar lugar a profesiones, servicios y productos en áreas de la comunicación. Este Time Machine Pues eh, está proyectado con el dinero que han presupuestado es de un millón de euros y, bueno, pues eh, lo que van a hacer es eh, es una iniciativa que dicen que tiene como objetivo extraer y utilizar este Big Data y el resultado es que quiere contribuir de manera efectiva al desarrollo de respuestas estratégicas a los principales desafíos pan-europeos, como el crecimiento sostenible, que los a, a, Va un poco a colación de lo que estábamos hablando, el bienestar social, la migración y la integración de los migrantes y la salvaguardia de la democracia europea. Todo esto queda muy bonito, así especificado. Luego ya veremos si realmente se lleva a cabo. Bueno, los servicios que quieren hacer es pues comparar configuraciones territoriales a través del espacio y el tiempo. Van a convertir una herramienta esencial para desarrollar una política moderna del uso de la tierra. Esto es lo que ellos como quieren planificarlo. Planificación urbana, también la industria del turismo, todo esto es lo que se supone que va a dar trabajo. Pues va a ser transformada por profesionales capaces de crear y gestionar nuevas experiencias posibles, vale, pues fenomenal. Y dicen que también con este Time Machine van a transformar la educación. ¿Por qué? Porque esto supone un continuo aprendizaje de todos estos datos que van metiendo, que va a ser más, más accesible, que va a ser más inclusivo y que, claro, pues que esta información cultural pues eh, es un, un patrimonio cultural. ...para los tiempos de los tiempos... ...tantos de antes como los, los futuros... ...lo que van a hacer es que participan... ...ya lo tienen confirmado... ...33 instituciones que serán financiadas... ...por la Comisión Europea con este millón de euros de momento... ...también tienen 200 organizaciones de 33 países... ...que ya participan... Eh, ...tienen incluidas siete bibliotecas que son nacionales... ...los países que ya están, que colaboran son Austria... Bélgica Francia, Israel, Países Bajos España también y Suiza y también archivos estatales también de diferentes puntos de, de Europa, en los que también está Eslovenia, Eslovaquia Rumanía, bueno pues el, lo que van a hacer también un poco para que la gente se anime y más países participen es que han creado un modelo de franquicia yo esto lo cojo un poquito como entre comillas porque lo veo más, más complicado dicen que, que bueno que este modelo de franquicia agrupa a académicos, organizaciones de patrimonio cultural, a organismos gubernamentales y otros grandes grupos de voluntarios y que lo harán con proyectos integrados específicos centrados en ciudades y que ya estas franquicias están ya Siendo usadas y puestas en marcha en Venecia, en Amsterdam, en París, en Jerusalén, en Budapest, bueno, muchos sitios. De momento, ninguna ciudad de España la tienen aquí catalogada que se, porque pone y algunas más. No sé si en esas algunas más. Alguna ciudad de España ya estará o Barcelona o Madrid, pero en principio no. Y en los próximos 12 meses, o sea, dentro de un año, se espera que el Time Machine crezca como una gran comunidad de comunidades. Ese es el proyecto bueno, yo, que tienen. Yo hace, no, no sé cuánto tiempo, pero no bueno, publiqué en, en año cero eh, un artículo sobre una disciplina que defienden determinados científicos que se llama la cliodinámica. ...y que es una manera de tratar de... ...utilizando el Big Data... ...que ellos lo llaman Long Data... ...porque son datos de larga duración... Claro, ...se regulan a, a varios siglos atrás. Sí, si es Trata, que este es de la antigüedad hasta ahora. O sea, claro, todo. aquí lo que ellos trataban era de hacer profecías. profecías. Piensan que la historia se repite... ...lo aplicaron para Estados Unidos... ...y estos investigadores... ...entre ellos estaba uno que se llama Peter Tarkin... ...que es el que más ha defendido esta idea de la criodinámica... Eh, ...llegó a detectar a través de, de ese análisis de los datos diferentes periodos violentos en la historia de Estados Unidos que se iban repitiendo aproximadamente cada 50 años. El último que había profetizado, por así decirlo, debía ocurrir en torno a 2020. Y él además hablaba de que siempre las pautas de esas crisis se iban repitiendo, ¿no? a partir de esa lectura de datos. Entonces había una serie de crisis de las élites y tal que él empezó a reconocer también con el triunfo de Trump los mismos movimientos que se habían dado en las élites eh, parece que, que se adecuaban también a esas a esos eh, casos de crisis que también habían ocurrido en el pasado ¿no? entonces sí, se está poniendo ahora muy de moda el, el asunto ¿no? y hace bueno también unas semanas Manuel trajo la idea de, de, esa, de ese análisis también de datos que se había hecho con la idea de Dios de cuando había surgido uh -huh. el Dios moral yo en esos casos en los que se meten en mucha antigüedad lo veo muy complicado, porque muchas veces ni siquiera se sabe si realmente una deidad es monoteísta, no claro. es un o sea nos movemos en el Neolítico y ni siquiera tenemos fuentes estrellas que no se imaginaros para y no los se movimientos sabe, ¿no? independentistas lo que va a suponer esto, claro. porque esa revisión de la historia pretendiendo aportar Eh, desde distintas fuentes una versión oficial va a despertar muchos y nervioses. recrean virtualmente también pues, edificios arquitectónicos, caminos de todo o sea que en principio puede ser una maravilla las cosas buenas que tienen las nuevas tecnologías y ahora tras las noticias segundo cero, os contamos en la tertulia, algunas de las cosas malas que también tienen las nuevas tecnologías y que sirven sirven para controlar y espiar la última información pero será tras la actualidad En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora, la última de programa, la última de la rosa de los vientos... ...en esta rosa de los vientos especial, porque acaba de acabar en la Semana Santa... ...os hemos contado algunas cosillas... Ahora vamos a tener algunas más en esta tecnología 0 a 0. Vamos a tener también cosas del pasado con Lola Falcorada, Mujeres eh, con Historia, Rato de Silvia, sola y Fronteras eh, del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes os contamos algunas cositas más. Por ejemplo, os contamos eh, que acabamos de ir al kiosco Y nos hemos hecho con la revista Año Cero, Miguel, y hemos sí. visto que en su portada hay un tema muy relacionado con algo que hemos tocado en el programa de hoy. El tema de portada es contactos con el más allá en el Vaticano. Sí, efectivamente, es algo bastante desconocido y es que el inicio de un fenómeno del que hemos hablado mucho en este programa, que es el de las psicofonías, ese contacto a través de medios electrónicos con el más allá, tiene muchísimo que ver con el Vaticano de hecho los primeros las primeras personas que, que obtienen eh, una psicofonía en una cinta magnetofónica fueron dos sacerdotes que además se daba una circunstancia muy muy curiosa ellos estaban intentando eh, grabar unos cantos gregorianos que bueno uno de los sacerdotes dice algo así como la verdad es que no, no, no, no lo lograban porque eh, Era, eran, eran unos aparatos muy, muy primitivos. y. Pero y, porque el latín que utilizaban no era muy correcto. <risa> no, aqu, aquello no funcionaba de, demasiado bien. Y Además utilizaban una varilla que se rompía continuamente y uno de los sacerdotes eh, invocó a su padre fallecido y lo invocó entre comillas, dijo, padre, ayúdame, no refiriéndose a Dios, aunque fuera sacerdote, sino refiriéndose a su padre fallecido, ¿no? y Y cuando quisieron escuchar esos cantos gregorianos, lo que lo que lo que oyeron fue una voz, una expresión, que uno de los sacerdotes, eh, el que imploraba a su padre, reconoció como. precisamente como su padre. y que decía No te preocupes, hijo mío, yo siempre estoy contigo, te ayudaré. Curiosamente, poco después, tenían eh, un encuentro con un papa, con Pío XII y le confiesan esta historia, ¿no? Y se va la circunstancia de que ese papa era muy amigo de Jurgenson, la primera persona que populariza el fenómeno de la psicofonía. Es decir, ahí en, encontramos una relación entre el fenómeno de las psicofonías y la Iglesia Católica, y luego, ojo, Dentro del Vaticano se han desarrollado Toda una serie de proyectos De contacto y, con el más allá a través Y de quien ministros. los quiera conocer ahí se encuentra Y ahí, ahí tiene toda la información En la revista Año Cero de este mes ese Es el tema de portada Los milagros, el Vaticano Contactos con el más allá dentro de la Santa Sede Y uno de los temas abriendo la revista Uno de los temas que también Relacionado con esto que comentas Y que un día tenemos que profundizar Es esa información que dice el titular Los milagros del Santo Apocalipsis ¿Qué fue en Canarias? ¿Qué es esto? ¿Un médico de los pobres? Bueno, en, en, en realidad son, son dos eh, reportajes con los que abrimos eh, la revista muy interesantes, ¿no? porque eh, tiene mucho que ver con la actual situación de Venezuela en la que hay un enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro, la oposición, ya sabemos que detrás hay toda una serie de intereses de Rusia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hay una guerra de la que no se habla y es la guerra mágica. Y precisamente en estos dos reportajes nos centramos en un santo, en un santo muy concreto, que es el que se está utilizando en esa guerra mágica por parte de los chavistas y también por parte de los antichavistas, ¿no? Es un... Ya te digo, una cuestión muy desconocida, pero a la vez muy interesante. Y, y concretamente, este santo tiene... Eh o tiene una gran fama o tiene un gran seguimiento en las Islas Canarias, ¿no? Y a este aspecto también le dedicamos un, un pequeño artículo. Esa guerra mágica que en Año Cero siempre nos ha interesado, la guerra de las creencias, de las de lo que no se suele hablar en los grandes medios de comunicación, se centran en otras cosas, pero que, que tiene mucha importancia para el devenir de estos conflictos políticos y sociales. La portada es, es espectacular. ¿eh? Esa información se cuenta en la revista Año Cero este mes... Miguel Pedrero nos ha contado parte de su contenido y nos va a contar ahora rápidamente algo más, y eh, lo hemos dicho antes, eh, de las noticias sobre China, inteligencia artificial y espionaje. Sí, sí, sí, sí. esta es una, una de esas noticias que a mí me fascinan, que tienen que ver con, con todo esto de la, de la inteligencia artificial y es que China ah, ha desarrollado, ha desarrollado un amplio proyecto ...que denominan Proyecto de Desarrollo de una Nueva Generación de Inteligencia Artificial. Y uno de, de los objetivos de este proyecto, es, dicen, que es el uso de la tecnología inteligente... ...para acelerar la promoción de modelos de formación profesional y reformas de métodos educativos. Es decir, bueno, toda una frase retórica que en el fondo lo que oculta es un proyecto de espionaje... ...y valoración de los estudiantes, pero un proyecto a afín... A, ...a un polémico programa... ...que es el de crédito social... ...que se está implementando en China... ...y que es alucinante... ...es decir, que, que los ciudadanos... ...o algunos ciudadanos en principio... ...los que se adhieran a este polémico programa... ...de crédito social... ...recibirán una valoración dependiendo... ...de toda una serie de características... ...es decir, de... ...si tienen trabajo o no... ...qué tipo de trabajo... ...si han recibido multas de tráfico... ...qué amigos tienen en las redes sociales... ...si esos amigos... Eh, pues han, han tenido problemas con la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, y valorando toda esa serie de características, pues a, a uno lo puntúan, ¿no? Con un 5, con un 6, con un 7, con Y cuanto un más eh, sumiso sea, pues entonces eh, mejor en esa puntuación, Cuanto ¿no? mayor puntuación tengas, eh, mayores beneficios para obtener un trabajo. Claro, es decir, claro. es algo que, que miran en los departamentos de recursos humanos, incluso para acceder a un crédito e inc o, incluso, o incluso para acceder a ah bueno a ciertas cuestiones que tienen que ver a, con viajes o con y des se o con desconocen los, los parámetros que se tienen en cuenta para hacer este tipo de puntuaciones, lo hacen de forma aleatoria no no no no tienen en cuenta una serie de, de parámetros como digo que tienen que ver incluso con, sí, con sí, las multas si tienes, que eh amigos sí, si, si sí. tienes deudas si tienes deudas claro, con hacienda y como digo claro. esto sirve sí, incluso sí, sí. para obtener descuentos en viajes o en determinados sí, sí, sí. o en determinados productos bueno pues ahora Eh, lo que se ha descubierto es que de dentro de este programa, este plan de desarrollo de una nueva generación de inteligencia artificial, eh, hay un plan o un subproyecto que se llama gestión del comportamiento inteligente de la clase. ¡Joder! De lo que se trata es de escanear los comportamientos de los estudiantes en las clases. Y esto consiste básicamente en una serie de cámaras que están dispuestas cámaras ocultas muy pequeñas dispuestas eh, encima del encerado de una determinada clase y cada cierto tiempo va escaneando estas cámaras van escaneando eh, las expresiones faciales y los comportamientos de los alumnos ¿no? por lo tanto mm, se puede saber si el alumno Cada cinco o seis segundos está leyendo, está escribiendo, está alzando la mano, está de pie, está escuchando al profesor, tiene una cara de aburrimiento que tira para atrás y está reclinado sobre la mesa, está atendiendo o no está atendiendo, ¿no? Y lo terrible de este, de este proyecto es que se ha hecho, se ha llevado a cabo en una serie de institutos de China y en muchos casos sin, sin, avisar. sin avisar, sin el conocimiento de los profesores, ni de los alumnos, ni por supuesto de, de los padres. Y se ha descubierto esto porque hace unos unos días una serie de alumnos encontraron en, en la red social más extendida en China, que es Weibo, eh, unas fotografías, unas fotografías en las que aparecían ellos mismos etiquetados, Con su número, digamos, de identidad y abajo un estado, ¿no? Y decía estado, centrado, distraído, atento, etcétera, etcétera. Aquello les llamó muchísimo la atención y al final se acabó descubriendo que alguien había subido a esa red social eh, algunas de las conclusiones o algunas... Eh, de los objetivos a los que había llegado este programa Oye, ¿no? y y usted... o sea que no hace falta ir a un campo de concentración en los tiempos actuales eh, para que te pongan un sello con un número ahora nosotros eh, voluntariamente vamos a ese sitio donde nos hacen esclavos eh, pero nos damos cuenta que está en la pantalla del ordenador o el teléfono claro. móvil y ahí nos ponen un número, ahí nos ponen un emoticono eh, el emoticono es eh, la actual eh, El, el sello de la brutalidad ¿no? que... pero nosotros no lo ponemos y decimos estoy contento Gilipo, está tú, con tú imagínate con lo que supondría para un alumno de un instituto ¿De español el sí, claro. la folclórica <risa> tan <violeta>, ofensiva estoy deseando ver un emoticono Eh, eh, no, que, pero... que no sea esa tristeza de, de los labios ¿por qué a, lo, a lo que voy yo porque lo dice alguien, anda ya que Whatsapp es, esta inteligencia me WhatsApp. artificial me parece vale, puestos el, en la cosa más alucinante mm. de ciencia ficción le, se les obliga a los niños a sufrir esta historia mm. y a los profesores, porque a lo mejor estos niños están padeciendo o se están reaccionando de esta manera, porque el profesor no hay manera de, de, de que eh, le estén atención y la, el ritmo académico del centro como lo hacen también deberían de pero, tener la, aplicarles la inteligencia artificial claro, porque si, a la hora de aplicar la inteligencia pero, artificial que se lo apliquen pero fíjate a todos fíjate, fíjate lo que supondría para si esto ocurriera en España ¿no? que de pronto un alumno de un instituto esto titulo, ya ocurre en España Pero. Y en todo el mundo. Esto no es una cuestión de China. Bueno. Esta información la contamos tener que ver con China. Ese problema es con todo el mundo. Antes la inteligencia pero. artificial era el profesor que decía fulanito, no te distraigas, fulanito. Ver, yo, yo, es que, pare, o sea, yo veo que es un gran hermano, pero como todo depende del ser primero. Bueno, hay una serie de ...de barreras sintéticas que se han saltado... ...como que no haya consentimiento informativo... ...ni nada bueno, el estilo... ...es cierto que, es que, al, que en, en algunos institutos... ...sí había... O sea, sí, en, en, el, ...en los que se desarrolló este programa... ...sí había el permiso... ...tanto por parte de los profesores... ...como de los padres... ...como de los alumnos... ...pero también es verdad que en otros institutos... ...se llevó a cabo sin el conocimiento... De, de nadie, de, claro. de, de los, eh, ni de alumnos, ni de profesores, ni, ni de nadie. Pero imaginaros lo que, lo que supone que aquí en España alguien, un alumno entra en una red social y de pronto encuentre una serie de fotografías suyas. La es protección de datos también. Claro, es que, claro. Que, también hay muchas cosas, que alguien sí. ha subido con, para y, y abajo con una serie de descripciones sobre su comportamiento en clase tal día. ¿no? Hombre, de, desde luego, como digo, es sí, es, ver, es formas, bastante grave e incluso, incluso fíjate hasta qué punto que este, este programa de inteligencia artificial que eh, es capaz de analizar el comportamiento de cada uno de los alumnos, no global, sino de cada uno de los alumnos en clase, hace estadísticas. Pero estadísticas como los de un partido de fútbol, como los que ahora podemos leer las estadísticas que da la Liga de Fútbol Profesional, sí, ¿no? sí, que, cada sí. vez, que cada vez son, son más concretas. ¿no? Por ejemplo, eh, este programa de inteligencia artificial es capaz de saber cuánto tiempo, en, en un día, En una semana o en un mes pasa un alumno concentrado en la clase o está vagueando o incluso hay una serie de gráficas que plantean eh, hasta qué punto el comportamiento de, de un alumno en una clase puede suponer una mejora o un empeoramiento del rendimiento de escolar. El número de preguntas de que realiza, campes. las veces que interacciona con sus compañeros, las veces que interacciona con el profesor... Eh, eh, la cantidad de tiempo en la que está garabateando algo en su cuaderno que no tiene nada que ver. Es decir, con todo eso se hacen estadísticas, cientos o miles de estadísticas por cada uno de los, de los la, alumnos la, la, de una la clase. La cuestión es que esa información redunda en que luego mmm, favorezca el aprendizaje de los alumnos, se puede entender. A ver, de todas formas, esto ya se está haciendo ahora, pero porque no tenemos esos medios. Pero a mí, por ejemplo, yo en el colegio me evaluaban de la actitud. Y claro. me evaluaba el profesor. Sí, sí, por y eso luego, te digo, los profes. Y yo luego, siendo profesora, me evaluaban los alumnos. Y, claro, los alumnos. Pero la diferencia... y luego me hacían psicotécnicos. Y o a sea, vosotros se habrán hecho psicotécnicos sí, en el pero colegio pero la diferencia... También. Es decir, la que pasa es que no teníamos estas herramientas que ahora hay. Tú ahora juegas al fútbol y estás monitorizado. Todos tus parámetros de, de rendimiento biomecánicos claro. están parametrizados. Entonces, la cuestión está... Es exactamente en... lo mismo. Claro, Son tus parámetros biomecánicos. Todo, no, no deja de la, ser eso. La cuestión está, si esto se utiliza para mejorar el aprendizaje, Pues claro, no lo veo mal, no, si es, sí se si es para castigar historia. Sí, pero aunque se utilice, Juanjo, aunque se utilice para mejorar el aprendizaje, es decir, eso a uno le quita la libertad, porque tú antes es cierto que el tutor o el, o el profesor exa te examinaba incluso tu comportamiento y tu nivel de atención en clase, es cierto, pero tú sabías que en un determinado momento, cuando el profesor estaba de espaldas, tú podías hacer un garabato en el cuaderno y nadie te iba a ver, y eso no iba a acabar en una estadística, estás, ni iba a acabar estás en un informe estás en la mesa de tu profesor. Y ahora sí, o sea, los alumnos, si es lo que han dicho muchos de los alumnos a los que han entrevistado varios medios de comunicación y les han preguntado qué les parecía esto, pues ahí se reflejaba el miedo que yo creo que podemos tener cada uno de nosotros. Uno de los alumnos decía… Ya no puedes copiar. No solamente no puedes copiar. Uno de los alumnos decía decía que tenía miedo de que un acto eh, tan habitual o tal o tan común como puede ser un bostezo en clase si eso le podía quitar posibilidades para entrar en una universidad. Es decir, como todo se va a evaluar, al final, ¿qué, va, qué, ¿qué van a tener que estar? Los chicos en clase plenamente atendiendo y de momento, de momento, este programa de inteligencia artificial no puede leer tu mente porque alguien puede eh, simular que está muy atento al profesor y está pensando en el partido del fútbol del recreo. Pero los siguientes ya que de un programa de inteligencia artificial escanea tu pensamiento. Cuando se consiga eso, se sabrá si... Esos eh, niños están eh, suficientemente desarrollados y son suficientemente mayores eh, para que su proceso de lobotimización haya finalizado ahí. Porque los adultos estaban lobotimizados y los han creado esto que, que los niños. Yo, Pero, yo, los yo, niños yo me imagino conectando como en el bar, en el cuando estás en el partido de fútbol. Hay un, hay dudas. Esto no, eh, no está resuelto. Vamos a conectar con el bar Pues conectan con el sistema de inteligencia artificial y te dan la solución. Bueno, esto en China se está haciendo... Eh, A, a, a, en un nivel inimaginable. Pero es cierto que cuestiones así se están llevando a cabo en otros países. No, Yo he hecho una recopilación, no tenemos tiempo, pero me voy a quedar con uno de estos, de estos proyectos. Es un... no, no tenemos tiempo y está hablando de China. ¿sí? <ríe> no, pe, pero fíjate, en Estados Unidos, ¿eh? sin ir más lejos, hay, hay un programa eh, cuyo título, cuyo nombre, yo creo que que todos vamos a estar de acuerdo ¿no? se llama programa de protección de la infancia en internet yo creo que cualquiera bajo este título cualquiera está de acuerdo ¿Quién no está de acuerdo con que se proteja a los, a los, a niños. los niños en internet ¿no? pues todo el mundo pero en realidad lo que consiste este programa es en registrar eh, todo lo que teclean en los ordenadores de colegios institutos y universidades todos los alumnos O incluso cada uno de los alumnos desde su ordenador dentro del colegio o del instituto. Y luego realizar una serie de estadísticas e incluso un seguimiento a cada uno de los alumnos. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos o el Ministerio de Educación en este caso? Bueno, que este programa serviría, entre otras cosas, para evitar que ciertos alumnos se radicalicen. Es decir, bueno! que se podría seguir... Eh, la entrada de los alumnos en determinadas páginas radical. web radicales, de extrema derecha, nazis, A eso se sí lo fomentan. Lo que no fomentarían y lo que nos gustaría sería que miraran páginas de Twitter. Entonces, claro. entonces no es de para proteger a los niños, es para protegerse de los eh, niños. Claro, exacto, poquito, exacto. Claro. Oye, que se lo apliquen exacto. a Trump, que vamos a salir exacto. todos pero ganando. Usted, ¿eh? sí. Eh, para, de protección de la infancia, estupendo y fantástico, pero también <risa> tiene que haber protección de adultos, claro. eh, porque algunos eh, pf, hacen unas cosas... Claro, pero todo, atrás, todo esto primero. tiene una cara B, es decir, si lo que se trata es de monitorear, de saber en qué páginas entra cada uno de los alumnos para evitar que se pueda radicalizar... Al final, alguien es el que el que debe decidir qué páginas son Exacto. adecuadas o y no adecuadas. ¿no? Y, qué páginas no claro, claro. y, y, y en base a, a qué está hecha esa clasificación de páginas adecuadas o no adecuadas, en el fondo, es un control de. De todo. De, de, de internet. De libertad. Claro, yo no digo, yo no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con que se controle quizás el acceso de un menor a una página donde existan vídeos de enormemente violentos o que. O que, no sé, lleven al menor a usar armas o agredir a, a otras personas, obviamente, ¿no? Pero digamos que si esa clasificación de páginas no adecuadas mmm, se agranda O se extiende hasta, hasta el infinito, hasta donde consideren ciertos jefes del Ministerio de Educación o de no sé qué institución sí, dónde está el Claro, dónde está el límite, ¿no? Al final acabamos controlando lo que es adecuado o no adecuado que un alumno lea. Pues el límite es aquí, porque este es el límite final de la tertulia zona cero de esta noche. Miguel. Te voy a dar que te voy a dar un par de... Que no se ha más de tiempo, protocolo. Ya, ya. Que, se, que se va a ver a Charlize, no, déjale. Era, era muy interesante, era muy interesante. Juan José Chezoro. Muchas gracias. Manuel Carvallal, gracias. Quedas con Dios. Hasta luego, Hasta Chico. Hasta la próxima.